bueno, les digo, venimos luchando desde el 14 de, de junio del 90 cuando sacamos la otra ley, la 17 que fue la primera ley que tuvimos que nos reconocieron eh, a los bomberos voluntarios y lo habían vetado eh, todo lo que hablaba de financiamiento, bueno, y vinimos luchando y bueno gracias este, al gobernador que tuvo la voluntad política de, de solucionar en parte el problema y realmente hemos, hemos trabajado muy bien con el Ministerio de, de Justicia y, y Seguridad, con el este, ministro Casal y, su, y el subsecretario Lorencino y Defensa Civil, donde está eh, el director provincial de Defensa Civil, Miguel de Lorenzo. Nos abrieron la puerta, bueno, fuimos acomodando un poco, cediendo un lado, un poco el otro, y llegamos a esto que hoy el señor gobernador firmó un decreto, que este año se va a repartir 35 millones, el año que viene 50, el año que, el otro año 65, y al otro año 80, que es hasta donde llegamos. Pero si la ley seguimos con la ley, luchando por la ley, si sale la ley, la ley, el decreto se cae y vamos a ir cobrando por la ley, que ¿eh? es más o menos lo mismo. Cocar, usted en la primera ocasión que hablamos estaba muy esperanzado con la salida de la, de la ley, ¿no? Sí, uno vio siempre, es, es, uno tiene ánimo, yo por demás, pero este se lo hizo largo, que hacer una manifestación y la plata que una autobomba y otras cosas que a nosotros no nos gusta, Era lindo y como fuimos hoy, que fuimos 300, 400 bomberos y 70, 80 autobombas a agradecer, a hacer el acto. ¿Entiendes? No bueno, es eso que nos gusta. Nosotros no queremos discutir con nadie, con un ejecutivo por dinero ni nada. Queremos arreglar. Nosotros Trabajamos con el Ejecutivo de turno. Siempre estamos en el mismo lugar, hacemos lo mismo. ¿vio? Lo que cambian son ellos. ¿vio? Pero siempre siempre apoyamos al Ejecutivo porque nosotros trabajamos con la comunidad. Cócaro, Entonces... le pregunto, eh, ahora a partir de esta firma del decreto entra en vigencia rápidamente y a partir de cuándo comienzan a ver realmente el dinero. Nosotros, el martes 15, que no es el martes que viene, sino el otro ya los reunimos para este para lamentar este decreto que los sientan en la misma mesa, cosa que antes no, lo sentados los lamentaban ellos solos, por lo menos para opinar porque queremos ser equitativos ¿sí? que es muy difícil ser equitativo pero queremos ser una cosa equitativa ¿sí? y, y se va, lo van a pagar criminalmente ¿Entiendes? ¿Trimestralmente? Sí, sí. Bien, y, y, y la idea que tienen eh, es, cada tres meses, digamos, un poco a cada asociación de bomberos o distribuirlo una vez una, otra vez otra, ¿cómo es la idea? No, para no. Un, un poco un poco a cada uno, un poco a cada uno. Como va entrando el dinero, como los impuestos son trimestrales, un poco a cada uno, para ir paliando... La situación a cada a cada cuartel ¿vio? y ese poco digamos sobre la base de que lo digamos lo instrumentan y bueno mire eso es el problema y si eso lo, lo hace el estado lo van a sentar nosotros vamos a ver si si podemos opinar que como es la cosa ¿vio? pero tiene relación los habitantes la jurisdicción la cantidad de bomberos la cantidad de servicios se puede hacer de De una, diez y cien formas distintas, ¿vio? pero hay que ver después, cuando uno lo va hacer, se hace los programas, cuál es el más equitativo. Ya tenemos hechos ¿eh? varios, ¿eh? pero bueno, <risa> queremos consensuar con, con el Estado ¿vio? para que, tratar, bueno, que estemos todos conformes, ¿vio? En general eh, se puede pensar que si se tiene en cuenta a la hora de la distribución la cantidad de habitantes, la jurisdicción y demás, bueno, seguramente que la mayor parte lo llevan eh, la, los, los del conurbano, ¿no? No, no, no. conurbano tiene muchos habitantes por jurisdicción chica. <ríe> yo, no, no, no. Tiene... Por eso es que queremos ser equitativos, yo A ver cómo es eso, muchos habitantes pero jurisdicción chica, a ver cómo sería... Y bueno, eh, las jurisdicciones es lo que usted, lo que cada cuartel atiende. ¿Entiende? En el mundo humano las jurisdicciones son chicas, porque están todas pegadas ahí En cambio, agarramos nosotros que somos medio del de, de campo adentro, tenemos jurisdicciones grandísimas. Yo le digo, yo soy de Lincoln, y tenemos 577 mil hectáreas en Lincoln, se puede imaginar. No, no, no, no, no, vamos a tratar de ser equitativos ¿no? uh -huh. En principio usted dice... No a todos, no vamos a conformar a todos. El Estado y nosotros, aunque, aunque lo dejen hablar, vamos a conformar a todos. Pero bueno, vamos vamos a tener como fundamental, porque si yo sigo... Eh, le pregunto, Cocar, usted dice que ya tienen ustedes alguna idea, que van a ver si es la misma que tiene el, el gobierno, pero seguramente, como han venido trabajando en conjunto... Seguramente este ya tienen un panorama en ese sentido. Le pregunto, dentro de las grandes jurisdicciones, además de Lincoln, ¿qué otras hay? Sí, el sur, el sur tiene... Hay, hay este, partidos que tienen un millón trescientos mil hectáreas en el sur de la provincia. No, no, por eso es exigio, pero tienen pocos habitantes. dijo no, Por eso queremos compensarlo, no queremos... Queremos, queremos que sea equitativo, yo, que ya le dije que no es tan fácil hacer equitativo. ¿yo? Claro. Podemos trabajar con eso. Nosotros lo, lo despojamos en nuestros cuarteles, ¿no? Eso no, olvídese, eh, son ejemplos que uno pone. Pero, bueno... Eh, aquí y en el, caso, de... en el caso de Olavarría... Eh... Seguramente usted conoce a todos los cuarteles y los tiene visto sí. a raíz de esto. ¿Cómo, cómo está catalogado? eso ¿Es de jurisdicción chica, jurisdicción media? ¿Cómo no, lo... no, no, y tiene, Debe, arriba, debe tener la barriga, de tener mil habitantes también. Sí. O muy parecido. ¿sí? sí, un poco más, según el último censo, mil, Sí, bueno, pero tiene... Sí, bueno, 111 por eso le digo, no. Tiene habitantes y tiene jurisdicción grande. No, no, no, va, va, no, no, no, no, lo que no le puedo aventurar nada ni decir qué es lo que va a cobrar, ¿vio? Sí. porque eso no no no es, no no es que lo podemos disponer hoy ni nada por el estilo, después lo consensuaremos, bueno, del Estado ya así usted se cuenta qué injusticia, el Estado Nacional lo dio un suicidio a todos los bomberos de la República Argentina, ...la República Argentina... ¿eh? ...el 3,2 por mil de los campanillas seguros... ...menos lo de vida... ...¿y sabe cómo la divide? No... ...partes igual a todos... <ríe> ...y bueno, ¿y? Un cuartel que, que tiene mil habitantes... ...y tiene 12 bomberos... ...cobre igual que la Matanza... ...que tiene dos millones y pico de habitantes cinco destacamentos doscientos y pico bomberos eh claro. yo le quiero decir yo, el estado baja la bandera y listo Cócaro y este voy... dinero que van a recibir los eh, bomberos voluntarios de la provincia tiene que estar destinado a algún fin específico o cada ¿tien... cual lo va a usar en lo que necesite, no no pero tiene tiene tiene tiene específico pero son muchos me entiendes son muchos no no es capacitación Eh, eh, este equipamiento eh, este, este, también eh, mantenimiento va a ser fácil rendirlo porque hay, hay unos cuantos ítems que se puede gastar de dinero ¿vio? que no le pongan dos ítems y se terminó ¿vio? y después tipo. las asociaciones tienen que hacer una rendición a la federación o al gobierno no, al gobierno, al gobierno. eso se lo va a hacer a defensa civil Que es el, el órgano que lo va a controlar, ¿vio? Claro. Es así, no. no, no, pues está bien eso, ¿eh? yo digo, Nosotros mismos lo obligamos. Tenemos que ser prolijos, ¿no? <ríe> si no, no cobra. Y las penas van a estar en la reglamentación. Alguien que mienta o que fragüe boleto o algo, eso la pone, pone el Estado. Y no, y no estamos de desacuerdo, ¿eh? Hoy en el acto había bomberos de todos lados, incluyendo de la barría. Sí, estaba, había, qué sé yo, esperamos un montón. No, no, sí, no, había de todos lados. Eh, Cócaro, ¿el encuentro del martes 15 a qué hora va a ser? A las 9 de la mañana lo juntamos nosotros, las tres federaciones que hay en la provincia. Y a las 4 de la tarde vamos a La Plata. Habla con el ministro y el, el subsecretario. Bien, seguramente que posterior a eso estaremos nuevamente en contacto, Cócaro, porque es un tema absolutamente interesante para todas las, todos los distritos, ¿no? Y es bien de alcance para toda la comunidad este tema. Sí, este año no es, la ayuda no es muy grande porque son 35, pero no lo olvidemos que tenemos una procesión entre año más después de este año a 80, ¿vio? Eh, recuérdeme la cantidad de asociaciones de cuerpos de bomberos voluntarios que hay en toda la provincia. 250. Bien, así que es, es 35 millones entre 250 asociaciones. Sí, sí, así es. Perfecto. Y después va agregando 15 millones los año siguiente 50, 65 y 80. Señor Cócaro, muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Bueno, eh, ¿me permite? Quiero dar un saludo muy grande a todos los componentes de, de la institución de bomberos voluntarios de la Barría y, y quédense tranquilos, ustedes pueden decirlo, que se puede quedar tranquilo la población porque tienen un cuerpo muy bien dotado para cubrir la jurisdicción que tiene y después lo principal, muy, muy bien capacitado, que es lo más importante que hay. ¿eh? Así es, la comunidad lo reconoce por cierto. Gracias señor Cócaro. No, no gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.